Para que fueran formadores de patriotas, de revolucionarios y de excelencias en el arte, según las palabras de Fidel, fueron llamados los jóvenes con vocación artística a incorporarse a las escuelas de instructores de arte. Surgidas en plena batalla de ideas en el año 2000, aquellos muchachos, el comandante en jefe les pidió también que fueran modelo de disciplina, creatividad y ética, porque desempeñarían una labor propiciadora de riqueza espiritual y conocimientos, sobre todo entre niños y adolescentes. Para nosotros Fidel ha sido todo un ejemplo de hombre, de persona entregada a la revolución. Él para nosotros fue como un guía, todo el mundo quisiera poder ser como Fidel. Los instructores de arte aportan un granito de arena en la búsqueda del mejoramiento humano. La vocación humanista de la revolución es referencia para quienes creen en la posibilidad de un mundo mejor al de la barbarie. Diría Fidel a los instructores de arte, catalogados ya por él como valientes abanderados de la cultura y el humanismo. Comprometidos a honrar el nombre de José Martí y a ser fieles a la revolución, Dichos jóvenes irrumpieron con fuerza dentro del panorama cultural cubano en los inicios del siglo 21 conscientes de la importancia de la tarea depositada en sus manos y en su talento creador. La obra de Fidel se hizo eterna por ser tan generosa con la humanidad y porque también todas las hachas se quebraron cuando quisieron tumbarlo. La fuerza del Caguayrán El desarrollo de la educación artística en Cuba ha estado muy ligado a la evolución de la intelectualidad cubana desde el siglo 18 Ya desde esa época aparecieron muestras de la preocupación y necesidad de la formación artística. Por ejemplo, el primer compositor cubano de que se tienen noticias, Esteban Salas, formaba músicos para la orquesta de la Catedral de Santiago de Cuba, donde se interpretaron obras del clasicismo europeo por primera vez en el país. La escuela cubana hoy tiene como fin supremo la formación integral y humanista de los escolares. Entender la cultura en su sentido amplio significa tener conciencia de la importancia educativa, político-ideológica y cultural del arte. Creo que nosotros que nacimos en la revolución le debemos todo a Fidelio. Gracias a esta revolución que él formó y que nosotros tenemos que seguir defendiendo y tenemos que seguir llevando en alto todas esas cosas que él nos enseñó. Desde mi puesto de trabajo es seguir brindando una atención a la población, una atención con alegría, con amor, seguir estudiando, preparándome profesionalmente. Creo que esa va a ser la mejor manera de poderle agradecer, aunque él no esté siendo una mejor profesional. Usted está en sintonía con su programa La Fuerza, la Fuerza del, del Cahuairán, espacio dedicado a resaltar los logros de la revolución cubana dirigida por Fidel Castro Ruz, quien a partir de 1959 convirtió la extensión de la cultura a todo el pueblo en una de las primeras tareas de la recién triunfada revolución. Como muestra de reconocimiento al quehacer de los instructores de arte de nuestro municipio de Sierra de Cubitas... ...la periodista Georgina González Meléndrez les dedica la siguiente crónica. Transmitir sentimientos, mejorar el entorno, llorar, hacer reír, soñar y hasta crecer... ...constituyen los principales frutos de cada espectáculo nacido de los instructores de arte aunque parezca sencillo resulta un difícil empeño porque va acompañado siempre de talento y creatividad. Sobradas muestras de la generosidad por llevar dentro y fuera del país esta sabia idea han dejado los profesionales de este programa desde que el líder histórico de la revolución cubana fundara aquel 14 de abril de 1961 la primera escuela de instructores de arte y más tarde la creación de las Brigadas José Martí. Vale reconocer su protagonismo porque asciende, emerge, porque está preñado de talento en cada presentación, en la sonrisa de cada espectador, encima del tabloncillo o plasmado en el lienzo a golpe de pincel, en las zapatillas para danzar, en el pensamiento, con el aprendizaje de cada aficionado o simplemente en el aplauso del público. Ellos son como la semilla que germina y crece, porque están allí, en el barrio, donde la gente necesita elevar la espiritualidad, la alegría, donde se defiende lo autóctono, lo popular, la cubanía, esa en la que se inspiran escritores y poetas, porque los instructores de arte se necesitan para descubrir talentos y convertirlos en creadores. Fue una crónica de Georgina González Melendrés. Siempre. La educación artística desde la primera infancia hasta otras generaciones ha sido una aspiración plasmada en planes y programas de la política social en Cuba, en la que organizaciones y sectores dedicados a los procesos de instruir y educar en esa dirección establecen normas a fin de formar personas dotadas de una cultura general integral. Laboramos para ustedes Miguel Ángel Quiroga Acosta en la redacción. Grabación, corte y edición Yamilca Barceló Herrera. Todos bajo la dirección artística de Judith Noda Díaz. Quien les habla Maizbel Zulueta Artiles. Los esperamos el próximo domingo en este su programa, La Fuerza, La Fuerza del Caguayra.